Bienvenidos al sitio donde hablamos de todo desde tres puntos de vista diferentes. Yo soy Michelle Jiménez, coach personal y actor de teatro. Yo soy Itzel Castrillón, terapeuta holística. Yo soy Vivir Osorio, canalizador de ángeles. Y, y junto, junto contigo, contigo formamos el Aquelarre. Hola, ¿cómo están? Esperemos que se encuentran muy bien. El día de hoy prendimos este fuego pues para hablar de un tema bastante fuerte en cuanto a las relaciones de pareja. Así es que no nada más siéntense, probablemente acuéstense. El escuchar estos temas puede ser doloroso si estás pasando por esta situación. Sin embargo, puedes llegar también a tener mucha luz referente a qué pasó, cómo pasó, por qué, qué deberías trabajar o si la otra persona tiene la culpa al 100% de todo. Esto lo vas a ver en nuestro tema, infidelidad como causante de ruptura. ¿Qué pasa cuando hay una infidelidad y pues terminamos, ¿no? Normalmente. ¿Qué nos quieres decir, Didier, al respecto? Pues hoy vamos a hablar acerca de las infidelidades y vamos a cuestionarnos qué es una infidelidad. ¿Se perdona o no una infidelidad? ¿Qué hacer cuando tu pareja te es infiel y lo descubres? ¿Le das una segunda oportunidad de... ¿Terminas la relación? ¿Qué pasa cuando hay hijos de por medio? ¿Qué pasa si hay un contrato de matrimonio? Eh, ¿Qué pasaría si hay un divorcio? Vamos a cuestionarnos todas las vertientes de las infidelidades. Lo primero, ¿qué es una infidelidad? Hay que aterrizarnos en ese punto y nos gusta, me gustaría que el coach nos diera su opinión acerca de qué es una infidelidad. ¡Hola! Espero que se encuentren excelentemente bien a todos por allá en casita, o en el, en el en el tráfico, o con sus amigos, o de, o desde donde nos estén escuchando. Eh, la infi qué? infidelidad. Infidelidad. <risa> ya salí el y primero. Mi... <risa> infidelidad. Spoiler. Infidelidad. Eh, desde el punto de vista del coaching, es um, aquella mentira Aquella estafa Aquella relación oculta eh, Dentro de una relación amorosa Pero yo te preguntaría ¿Realmente es infidelidad? O Porque desde el punto de vista del coaching La infidelidad eh, No se ve reflejada Como que alguien es el culpable Realmente Es preguntarte ¿Realmente te fue infiel o realmente eh, estás evadiendo una realidad ante tus ojos? Quizá a lo mejor tu pareja desde hace mucho tiempo ya no está enamorada contigo, ya no está enamorado contigo y no conectan, pero surgió por consecuencia la infidelidad y no quieres dejar a esa pareja, no quieres dejar a ese a ese ser humano. Entonces yo te preguntaría, ¿realmente es infidelidad o la relación ya se terminó? desde hace mucho tiempo atrás. Aquí es algo importante hablar eh, como decías Didier y tu Bryan referente a qué es ser infiel. Normalmente cuando dicen, "Ah, es que te fui infiel", a fuerza meten a otra persona. Sin embargo, no necesariamente es esa la infidelidad. También hay infidelidades económicas donde le estás pagando o está saliendo mucho del dinero que entra a la pareja y no se ve reflejada ahí, sino que se va en familia, se va en vicios, se va este en gastos, se va incluso en cosas que no nutren a la, a la pareja o a la familia Aquí la infidelidad, ¿cómo la podemos definir para no meter personas o en general? Es aquel acuerdo que se dijo o no se dijo y se rompió Porque muchas veces damos por hecho que mi pareja piensa exactamente igual que yo Entonces obviamente no necesito acordar nada Sin embargo, como base de cualquier relación, háblenlo ¿Qué es para ti ser infiel? ¿Qué es para ti nuestra pareja? ¿A dónde quieres llegar? Porque puede ser que tu pareja sea una persona excelente para los negocios, pero que batalle para conectar en la emoción. Entonces te puede ser infiel con un negocio. ¿Qué es esta infidelidad? No paso tiempo contigo, no te dedico atención, no te brindo eh, cosas para que te sientas amada o se lo brinda a otra persona, a otra situación. Estas son las infidelidades. Entonces, créanme que cuando hay una infidelidad, por ejemplo, económica, estamos hablando de que Se están perdiendo recursos y se van a otro lado. ¿En qué? Ya varía dependiendo de la pareja que se esté analizando. Pero una vez que se detecta esa infidelidad y se decide tomar la decisión de eh, terminar la relación, de que te valga, tienes que ver realmente todos los aspectos. ¿Qué es esto? Aspecto emocional, aspecto económico, estabilidad. Esta estabilidad me refiero a de dónde comes, dónde vas a vivir, este qué vas a hacer. Se implica mudarte si implica cambio de trabajo si indica perdón se indica hasta incluso un cambio de vida porque posiblemente entraste en algún círculo social donde ahora por separarte no te va a ser posible acceder o hasta cuando los queman en esos círculos sociales para que ya no puede ingresar la persona tachada como infiel aquí es muy importante ver la infidelidad y también si tú puedes Eh, vivir con ella o no, al mismo tiempo que si puedes separarte o no, yo te diría que independientemente a si, digamos si ya se divorcian o se, si siguen juntos, y hay una ruptura, una ruptura sumamente fuerte y dolorosa, porque hubo una traición, al final de cuentas una expectativa o un acuerdo, vuelvo y repito, puede ser que no le hayan hablado, que jamás en la vida se dijeron, oye pareja, Esto es monógamo, no tiene que ver otra persona en tu vida sexual, en tu vida emocional. Tampoco quiero que estés gastando tu dinero en tus vicios. Normalmente no hablamos así, pero yo sí les invitaría a que lo hagan, ahora que escuchen el aquelarre, las condiciones de la relación, para que podamos determinar si vamos a donde mismo o no. Porque después pues vienen estas rupturas dolorosas donde no es tanto por lo que hizo, sino por lo que yo esperaba que hiciera la persona. Exacto, vamos a definir tres tipos de infidelidad La infidelidad económica, la infidelidad sexual, la infidelidad emocional Son las tres, tres tipos de infidelidad básicas que se pueden presentar en una relación de pareja Y que incluso pueden ser dos a la, a la vez o las tres pueden estar sucediendo a la vez Infidelidad en lo económico, en lo sexual, en lo emocional Primero sería analizar qué tipos de acuerdos tienes tú con tu pareja que esa es la base, eso es lo fundament fundamental. Y si tú tienes una relación monógama donde tú dices eh, solamente nosotros o hay otro tipo de relaciones también poliamorosas que están muy de moda actualmente donde se pueden abrir a una tercera persona, pero todo tiene que ser consensuado, todo tiene que partir de acuerdos. Analizar cómo está tu situación actualmente, la economía de la pareja, cómo se encuentra, las relaciones sexuales, con qué actividades, actividad no o cada cuánto tiempo se realizan, cómo está tu pareja en ese sentido, a nivel emocional o afectivo, qué tanto cariño, qué tanto afecto te muestra o te demuestra o con tus hijos o contigo o con las personas que están en el entorno analizar primero los factores y sobre todo tener verificado que sí sea una infidelidad, tener las pruebas, porque de repente también sucede, tengo la sospecha de una infidelidad pero no tengo una prueba fehaciente de que realmente está sucediendo en mi relación, también esa es otra vertiente que podemos analizar. Oigan, yo tengo una pregunta, ¿de dónde creen que venga, eh, de dónde creen que sea el origen de la infidelidad? O sea, yo te lo pondré de una manera un a poquito ver. muy, de hecho no es un poquito, es bastante fría. Proveedores, tal cual, tú me provees placer, tú me provees dinero, tú me provees este seguridad emocional, sí o no, ¿no? Se abre vacante y vas a buscar un proveedor, ¿Qué pasa? Las personas cambiamos, o sea, yo quise decir que las relaciones que, que hemos tenido todas han sido como el primer día que te vi, fue tan maravilloso y perfecto, sin embargo, no, buscamos siempre tener como nuestros niveles eh, de vida, llámese lo económico, lo emocional, que escuche, incluso tener una persona que te apoye en algún proyecto y a veces esa persona no está tan disponible ese día, pero si esa no disponibilidad se repite seguido, llámese en todo ¿eh? no nada más es de que Ay, es que no se quiere acostar conmigo o es que no me escucha no es que de repente tampoco me está ayudando en algún proyecto, es que el el emprendimiento o la casa que tenemos juntos no le está atendiendo todo eso son pequeñas rupturas de acuerdos escritos o no escritos, dichos o no dichos que espero yo como pareja que una cosa es un acuerdo y otra cosa es una expectativa, que normalmente lo mezclamos, así es que les invito a que terminando la calarre ...analicen qué tipo de relación quieren... ...qué acuerdo quieren llegar... ...y lo empiezan a trabajar como pareja... ...ahora, ahora también... Uh -huh. ...perdón... Eh, ...desde el punto de vista del coaching... ...el... el ...la infidelidad... ...viene... Eh, ...arraigada desde la niñez... ...o sea, no quiere decir que desde niño... ...vaya a ser infiel, no... O sea lo que me refiero Bebé es... <risa> <risa> ...me refiero a a la relación de mamá y papá ¿por qué hago mucho énfasis en esto de mamá y papá? porque todas las personas tenemos mamá y papá si en, re en realidad tú no tuviste una mamá o un papá que esté cerca o que te haya educado o como figura materna o paterna eh, de todos modos ahí está requieres sanarlo, si tú no lo sanas vas a estar buscando a una pareja que sea tu mamá o una pareja que sea tu papá, ¿sí? Entonces es muy necesario que tú sanes a mamá, que sanes a papá y que te veas, porque hay muchas parejas que están en, en, en relación, pero en realidad, un ejemplo, ¿por qué ocurren las infidelidades? En casa eh, son más como esta parte de eh, no subas los pies al sillón, este Tienes que hacer esto Tienes que arreglar la, la cerradura de la puerta este ti, eh, Tenemos que ir al súper Es más como Un tienes que, un deber que Que en realidad La relación del amor Se va terminando Esta parte de, de fomentar de, de cultivar La parte de amor La parte de compartir en pareja De enamorarse en pareja De, de quererse de, de decirse palabras de demostrarse ese afecto se va perdiendo qué pasa cuando llega una tercera persona y esa tercera persona pues le ofrece todas las carencias que en casa ya no hay que en su momento hubo en el enamoramiento sí entonces quiero que te, te abras hacia la posibilidad porque si sí, actualmente Shakira nos dejó muy picados <ríe> y la verdad está en su duelo y a mí me encantó su canción y, y te lo voy a decir, yo la canto con mucho orgullo. <ríe> Pero en realidad ella también tiene una carga de responsabilidad en todo esto. No tan solo fue de él, ¿sí? Poniéndote como ejemplo el eh, esa relación, ¿sí? Quiero que tú veas, tú que tú que nos escuchas, si en alguna uh, ocasión te fueron infiel o... Oh, ¿Eres infiel en estos momentos o te ha, o, o te han sido infiel en estos momentos? Quiero que observes cuál es tu parte responsable. Y tú dirás, qué gacho eres, ¿cómo que yo voy a ser responsable? Ojo, no te estoy diciendo culpable, te estoy diciendo responsable. ¿De qué te puedes hacer cargo tú? ¿Qué dejaste de ser tú en la relación? Como para que el otro se fijara en alguien más. ¿O quién dejaste de ser? ¿O qué dejaste de hacer para que el otro se ausentara? ¿Sí? ¿O qué empezaste a hacer para que el otro viera a alguien más? O incluso si tú quisiste, o sea, tuviste miedo de terminar la relación y son tan tóxicos, y amigos, les estoy hablando ustedes, volvemos al tema de la toxicidad, que no he encontrado en otra manera de terminar, que me dio miedo enfrentar a la persona y usaste una infidelidad, llámese sexual, emocional o económica para que la otra persona se fuera. También hay, infi hay infidelidades que son... No porque te haya faltado algo, sino porque a mí me faltó el valor para terminar la relación. Quizás por millones de acuerdos, por alguna situación hasta social, porque también hay hay otra infidelidad que no mencionaste, Didier, que es la social. Es decir, yo con mi pareja me muevo en cierto círculo social, pero yo me gusta estar en otro. Entonces me desaparezco y a ese círculo no puedo ir contigo. También hay muchas vertientes. Como dice Brian, es importante analizar de dónde viene esa infidelidad y cuál es tu rol en ella no para que te tires al drama, ni para que la andes haciendo de villano y luego andes llorando cada vez que te pregunten, sino para que realmente aprendas de dónde viene, incluso ver quizás nada más fue la manera de terminar porque ya no funcionaba. Y otra cosa, las relaciones maduran, las relaciones cambian, no es enamoramiento por siempre, no siempre la persona va a estar dispuesta a recibirte una flor, una caricia, un, un halago, a veces de verdad el día es tan agobiante que no te lo permite, pero también si es muy seguido, habría que ver espacios o la manera de poderlo trabajar juntos, porque a veces también te cierras a esta situación de confrontar y decirte, ¿sabes qué? Me siento muy mal y la persona siente que a veces es su culpa, que se siente se peleó con el jefe por, la, por su culpa, con la mamá, con no sé quién, y a veces no, es muy importante que en caso de que tengan alguna situación en pareja, Realmente se abran a la comunicación La que ustedes tengan Si ustedes no se hablan viéndose a los ojos porque no les gusta Escríbanse Pero díganse honestamente qué está pasando Porque puede ser que tú creas que te está haciendo infiel con, con su amante Y resulta que en realidad está yendo a terapia Porque no puede hablar contigo Hay muchas cosas que podrías descubrir Si también quisieras conectar con tu pareja Incluso si tú dices Sabes que yo ya no puedo, ya no quiero la ruptura también se puede hacer, o sea, no no tienes que estar amarrado. Aquí un tema muy importante que creo que ya es el momento de tocarlo, ¿por qué quedarte con una persona que te fue infiel? En, de cualquier manera, la, la sexual, la social, la económica, la emocional. ¿Por qué quedarte con esa persona? Hay acuerdos, unas relaciones, acuerdos económicos, acuerdos emocionales, roles, se comparten hábitos, se comparten costumbres, se comparten eh, formas de cooperar en la casa, de ayudar, es una responsabilidad compartida y siempre va a ser un 50-50 el que esa relación funcione. Ahora bien, eh, ¿por qué quedarse con una pareja? Esa fue la pregunta, ¿por qué quedarse con una pareja que me fue infiel? En primer lugar... Eh, Yo sí creo y aparte psicológicamente también está demostrado que sí puede haber una segunda oportunidad y sí puede haber un proceso de perdón siempre y cuando se trabaje en ambas partes. ¿Qué quiere decir? Que ambas partes la pareja como tal acuda o a terapia con un profesional o bien eh, busque ayuda terapéutica para que trabajen esa infidelidad. ¿Por ¿Por qué? Porque hay un proceso en el cual se pierde la confianza Y la confianza es vital en una relación de pareja Si no confías en tu pareja si ya te fue infiel y vas a estar con la incertidumbre de me va a volver a engañar, de se va a volver a fugar el dinero, evidentemente tú no vas a estar en paz ni tranquilo en esa relación y lo mejor es que tú salgas, le des las gracias y cierres ese ciclo. Sin embargo, cuando hay hijos de por medio es uno de los primeros obstáculos para la separación porque traemos muy arraigado el tema cultural, de por los hijos me tengo que sacrificar y por los hijos tengo que aguantar, es mi cruz que me tocó cargar. ...mucho del tema mexicano y de arraigo cultural, que ese es otro factor en el tema de la infidelidad, el tema de la educación y el tema cultural y el tema de los principios. Ahora bien, si tú eh, por tema hijos no te puedes mover, si por tema económico no te puedes mover... Si por temas emocionales estás muy apegada, apegado a tu relación, no te puedes mover y eliges quedarte, tienes que tener la conciencia de tomar la decisión de sanarte y de sanar ese proceso para que tu relación pueda avanzar. Si tú no lo trabajas y continúas con la desconfianza, con el miedo, con las dudas, ¿Qué es lo que va a pasar? Que tu relación evidentemente está destinada al fracaso. Tiene que haber un proceso de perdón, un proceso de aceptación y volver a retomar la confianza con hábitos, con ciertas costumbres, con cier ciertos actos que te hagan que tu pareja nuevamente recupere la, la confianza en ti. Eso es importante. He conocido casos de personas que se perdonan una infidelidad y ahora funcionan muy bien, pero siempre y cuando con un proceso terapéutico. Ahora también. Este, esto que dice Didier es muy cierto Pero, digo, voy a decir algo que siempre Siempre como que me gusta a mí hacer preguntas extrañas Fuera de lo normal, ¿sí? Pero vamos a aceptar algo Voltea a ver a tu a tu alrededor Voltea a ver a la sociedad Voltea a ver a tus tíos, a tus tías A tus padres, quizá A tu, a tus abuelos, a tus amigos Voltea a ver... Eh, a todas las personas conocidas, voltea a ver a las telenovelas, voltea a ver a los medios de comunicación, voltea a ver a los artistas que escuchas, voltea a ver a todos aquellos y tú te darás cuenta, no estoy diciendo que la mayoría, pero yo creo que sí, como el 70, 80% de las personas han sido infieles, ¿sí? O al menos conoces alguna historia de que alguien le pusieron el cuerno. Sí. O cuando fuiste el cuerno. ¿no? O cuando es fuiste el cuerno o cuando tú pusiste el cuerno. Yo quiero invitarte a que veas a que realmente eh, la monogamia existe, pero en realidad no somos 100% monógamos. Las personas no son 100% monógamas. Se requiere un trabajo en pareja, se requiere... Sí, como dice Didier, un trabajo terapéutico eh, fomentar y cultivar el amor en pareja diariamente. No es como, "Ay, ya nos casamos, ya ya ya la tengo segura o ya la tengo seguro y ya." No, se trabaja diario. Entonces, obviamente eh, está está comprobado que los que las personas oh, les vamos a gustar a una cierta cantidad de personas, Le, les vamos a atraer Y te van a gustar cierta cantidad de personas. Obviamente hay valores cimentados a lo largo de tu vida que te permiten o no te permiten crear eh, estas infidelidades o no crearlas. Pero yo te invitaría a que también empieces a ver este tema de la del poliamor, pues no, no de manera normal, pero que te des a la tarea de también aceptar, ¿no? ¿Cómo es mi pareja? A lo mejor mi pareja es alguien que realmente no sabe estar Eso es lo que hacen muchas mujeres, pero ya, o sea, lo aceptan como, como ya es mi cruz, este hombre no va a cambiar, y ya sé que es un mujeriego, ¿sí?, Pero no lo voy a dejar. Y eso es lo que hacen muchas mujeres, pero no acuden a terapia, como dice Didier. Aquí la invitación que hizo Didier es acudan a terapia para poder trabajarlo. Es y... que es sanar el proceso en ese punto, porque, por ejemplo, sucede otra situación. Si no van a sanar el proceso y no hacen el, el periodo de perdón, incluso pasar las etapas de aceptación, de ira, de negación, porque muchas veces se niega y es muy evidente. ¿Qué es lo que sucede? Pleitos en la pareja... Golpes, violencias, maltratos, reclamos y en lugar de convivir en paz o estar en armonía, ¿qué sucede? Que todos los días hay conflictos en, en casa y eso afecta a hijos y se vuelve una cadena de conflictos porque no hay confianza, al contrario, hay reclamos, se perdió la confianza y ya nos Ya no se puede recuperar a menos que se trabaje Ahora también, algo que dice Didier Algo muy importante, desde mi punto de vista No sé cómo lo ve a Itzel o, o cómo lo ve a Didier Yo entiendo que sí También estoy a favor de que la infidelidad Se puede eh, perdonar Y se puede trabajar en un perdón Y se puede sanar y se puede crear Una relación, sí, también Lo creo igual que Didier, pero eh, Quiero decirte algo y, y que te quede Bien claro allá, tú que nos escuchas ¿Qué tanto te amas? Esta pregunta, hazte el en tu interior. ¿Cuánto te amas como para permitir golpes, maltrato emocional, groserías, insultos, humillaciones? ¿Qué tanto te amas tú como para permitir todo eso? O sea, de verdad... Claro, yo creo que ahí tiene que ejercer el poder de sus límites y sin embargo este te perdono esta infidelidad, te doy una oportunidad, pero si vuelve a suceder evidentemente tengo que tomar acción porque si no yo yo sería el problema, la persona que no toma la decisión ya sería el problema en la relación. Porque en ese caso se vuelve un amor de apego, o más bien es que no es amor, es solamente apego. ¿Sí? Es que ahí son varias situaciones las que podemos ver, uno… Hay que recordar por qué me uní con esta esta persona. ¿Qué me daba? O sea, ustedes véanlo muy frío. Yo les voy a decir de una manera bastante cruel. Era un proveedor. ¿Qué te daba? O sea, tal cual, te daba te daba dinero, te daba eh, seguridad social, te daba eh cumplido regalos, te daba un estatus, te daba un yo me lo gané, y ustedes no. ¿Qué te daba? Una vez que que detectaste qué era lo que te daba Ahora, ¿qué te quitó? Porque un infiel siempre te va a quitar. Créanme que una infidelidad no es un tema de como de, ah, es que me fui infiel y ya, y voy a llorar por los rincones, o lo voy a perdonar. Es un proceso de entender que la persona no te fue infiel a ti, solamente fue infiel. ¿Y qué vas a hacer con esa persona que tú catalogas como infiel? Incluso si eres tú mismo. Tú fuiste tú fuiste infiel o este te reconoces como esa persona. ¿Y luego? Te vas a quedar así para siempre, la vas a, la vas a seguir llevando así, vas a entrar en un tema de mejor relaciones abiertas, vas a huir de las relaciones, vas a ¿cómo vas a cargar la culpa? Aquí es algo muy importante, la culpa de ser infiel, la culpa de permitir eh, que la persona que ya me fue infiel ya la perdone y otra vez. Hay muchas cuestiones aquí que, como comentó Didier, y es en serio, si tú no llevas un proceso de sanación, de esa infidelidad lo vas a repetir. Llámese que no lo perdonaste, pero el que sigue también te es infiel. O, ¿sabes qué? Mejor ya no tengo relaciones, para que así ya no me pase nada. Aquí varias cosas. O sea, si ustedes creen que la infidelidad va de un lado, no, va de dos. Y luego, algo que acabas de decir, ¿no? Es muy importante sanar porque porque no sabes de dónde viene. en La mayoría de los casos viene de... Voy a regresar a donde mismo, mamá y papá. La manera en la que nos dieron amor mamá y papá, ¿sí? La manera en la que nos, nos educaron mamá y papá. No quiere decir que ellos son los culpables, no. Simplemente ellos te dieron lo que pudieron en su momento, pero desgraciadamente lo que te dieron a lo mejor no fueron los mejores recursos. Entonces, si tú fuiste una niña, un niño que creció con, con este amor de... Este amor de, de, de dolor, de... Me tengo que sufrir para obtener algo o tengo que demostrar algo, tengo que hacer un berrinche para demostrar para que me den amor o para que me den atención. Obviamente eso lo vas a, esa conducta la vas a arraigar hasta a tu vida adulta. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vas a estar con en pareja y que vas a buscar, vas a buscar el conflicto y vas a buscar el, el, el caos para qué? Para obtener la atención. Hay varios factores ahí, por ejemplo, el, el factor cultural, ¿no? La educación que se le dio al infante, la educación que se le dio a ese adolescente, cómo fue educado en casa, qué tipo de valores, qué tipo de principios, porque traemos ahí un bagaje de que se conoce como moral y esa parte está implícita en nosotros. ¿Qué tipo de educación se le dio y qué formación se le dio? ¿Qué recursos emocionales también se le dio a ese niño, a esa niña o qué recursos emocionales has trabajado tú, has desarrollado tú? ¿Y qué congruencia tienes contigo mismo de decir estoy con esta persona porque realmente la quiero o estoy porque me conviene o porque hay un contrato de por medio o físicamente no me gusta pero económicamente sí me satisface o emocionalmente sí me satisface pero económicamente no o económicamente sí hay satisfacción pero sexualmente no? Tiene que ver con las necesidades básicas del ser humano. El ser humano va a buscar satisfacer esas necesidades, todos, absolutamente todos. Que son seis, luego les platicamos. Exacto, de la pirámide de Maslow. Si no están eh, satisfechas o cubiertas esas necesidades, el instinto humano, ¿qué va a hacer? Buscar satisfacer por donde encuentre, porque es un instinto primitivo de supervivencia. Entonces ahí empieza la tendencia a la infidelidad, también tiene que ver con la dopamina, se acelera la dopamina, empieza a crecer los niveles de dopamina en tu cerebro y empiezan como a gustarte, estar con una persona, con otra persona, a buscar mucho la tendencia a las infidelidades. Las personas infieles tienen niveles bajos de dopamina y que buscan incrementarlos también. Ese es un dato importante en el tema de las infidelidades, también tiene que ver con eso. Y puede pasar un extremo mayor a detonar en tema de promiscuidad, a detonar en temas mayores. Entonces se puede ir como a, a extremos, a analizar mucho. Y también tiene que ver con un vacío interno de nada me satisface, no me satisface el sexo, no me satisface la economía, no me satisface a nivel emocional, no me encuentro yo, estoy perdido. Tiene que ver con una ausencia de ti mismo, desconocimiento de tu propia persona, de tu propio ser que dices a través de relaciones piensas llenar ese vacío y en realidad no va a ser llenado. Ahora también el, el, la, la sociedad, más bien lo que le metes a tu cuerpo y lo que le metes a tu met, a tu mente y a tu a tu espíritu, a tu alma, a tu a tu energía misma. Yo te preguntaría, ¿qué series televisivas ves? ¿Qué Toda música qué música escuchas? ¿Qué libros lees? Este ¿Qué amigos tienes? ¿De qué platican tus amigos? ¿Sí? de O sea, tu, tu círculo social, ¿cómo es? ¿Cómo está rodeado? ¿De quiénes? ¿Qué acciones y costumbres ellos tienen? ¿Tu familia cómo es? ¿Cómo es su cultura? Ah, de, hablando de infidelidad, ¿sí? Si tú te das cuenta, actualmente en, en los medios de comunicación hay millones de series... En donde la historia es la misma, te cambian los personajes, te cambian el idioma, te cambian la estructura, pero es la misma, siempre hay una infidelidad, ¿sí? O siempre hay drogas, o siempre hay, ¿sí? Yo te preguntaría, ¿eso es lo que tú quieres? Porque quieras o no, lo, lo vas normalizando. Mientras más lo ves, lo normalizas. Mientras más escuchas música de... Pues sí, de gente adolorida, obviamente te vas a mantener en ese estado emocional. Mientras más lees, el chisme de TV notas que el tal persona, tal artista le puso el cuerno, pues obviamente te estás estás enseñándole tu energía a vibrar en eso. Entonces, ¿qué crees que vas a traer? Eso. Entonces, aquí es algo también importante lo que estás diciendo, Brayan. A veces empiezas a consumir ese tipo de contenido porque hay cierta curiosidad o cierta duda y no tienes el acceso a un terapeuta, no tienes la, el valor de decir, oiga, este, o ir a, un, a una canalización de ángeles o con un coach y decir, me fueron infiel, me duele mucho, no sé lidiar con esto. Entonces, ¿qué hago? Lo proyecto con los externos, eso es muy interesante que pueden ver. Lo que estás consumiendo habla de ti, no de lo que está pasando en el mundo, ¿Por porque tú puedes estar eh, revisando infidelidades, pero chécate, ¿qué infidelidad hay en tu vida? quizás ni tienes pareja, ni te han corneado nunca, pero tú quieres saber ese dolor, quieres eh, saber qué pasa cuando qué deberías hacer cuando eres infiel mucha gente vive en el futuro, ¿a qué se refiere esto? ¿cómo debo actuar? si sí, me pasa esto si sí pasa esto, ¿debo llorar? no, es que eso es de inmaduras si empiezo a juzgar a la gente y empiezo a hacer muchas cosas por ahí extrañas, pero eso habla de ti mismo o sea si tú consumas este material, no es que esté bien o esté mal, es tu proceso. Y quizás tú ahorita estás investigando, no porque seas infiel o porque quieras esto, pero quizás quieres ayudar a una amiga, quieres saber cómo apoyarla. Yo te recomendaría que en vez de consumir este tipo de productos, de verdad, acércate a algún terapeuta. Algo está detonando en tu interior que te está haciendo buscar esta información y quizás ni tú mismo sepas qué es, pero eh, a veces lamentablemente la cultura musical la cultura de novelas, la cultura de las revistas amarillistas son más cercanas a mí que un terapeuta, que poder decir sabes que la salud mental es importante, tiene un tiempo, yo creo que máximo unos cinco años, que hubo un boom de empezar a terapia, con lo de la pandemia realmente creció mucho pero todavía hay personas que no lo normalizan, que si incluso ir al médico no está normalizado, de repente ir ahora con alguien que se dedica a la salud mental y emocional es más complicado pero yo creo que estos temas realmente revísalos para ti y acude con un profesional, realmente una revista y una canción de dolorido no te va a quitar el dolor, no te va a quitar la duda, no te va a hacer conocerte más no te va a apoyar en tu entorno, no te va a apoyar en tu duelo sí, como tres minutos de diversión está súper bien porque qué padre cantar a todo pulmón, inserta canción épica pero eso no te quitó el dolor, te lo quitó tres minutos. ¿Y qué vas a hacer con las otras 23 horas 57 minutos? Ahora, hay otra situación muy infantil que sucede mucho en el tema de las in infidelidades, que es mi pareja me fue infiel, por consecuencia yo voy a tomar venganza y también le voy a ser infiel. ¡Ay, la venganza! Eso, ¡Amo! Es, <risa> ese término venganza puede ser desde te soy infiel o puede ser incluso... Hasta de atentar contra la vida y la integridad de una persona ¿Cuántas parejas, hombres, mujeres han descubierto una infidelidad Y han terminado con la vida tanto de sus parejas como de sus amantes? O hasta sus hijos O hasta, hasta sus hijos mismos. ¿Por qué? Porque es un golpe emocional que no están preparados para manejarlo Y no saben cómo actuar ante ese tipo de situaciones Y cómo manejar el impulso y la adrenalina es importante que tú te cuestiones si realmente vale tu estabilidad emocional, tu estabilidad económica, tu integridad como persona, tu libertad, el que tú llegues a esos extremos, cuestionarte también tú cómo estás en ese sentido. Algo importante y que yo les recomiendo a, a todas las personas que actualmente eh, está cambiando mucho el mundo y la, el mundo de las ideas está revolucionando. Busca tu independencia económica. Eso es vital e importante para nuestra sociedad mexicana, tener tu independencia económica. La mayoría de los casos, o casi el 90% de los casos en México que sufren infidelidad, se quedan por los temas económicos. ¿A no por los hijos? Por los eh, hijos. Por prácticamente, los hijos. ¿qué necesitan los hijos? Economía. No. Me quedo por los temas económicos y soporto todo el proceso que sigue después de la infidelidad. Entonces busca tu independencia económica, ¿por qué? Porque mientras tú más independiente seas, vas a compartir con tu pareja, pero eh, también vas a decir, si aquí sucedió una infidelidad, puedo irme y tengo la capacidad de solventarme. Esos, ese factor es muy importante, trabajar en la independencia económica es una recomendación como medida de prevención para el tema infidelidad es de que tú seas solvente y que tengas para costearte una terapia. Porque de repente se vuelve tan codependiente la relación que incluso la parte económica es te castigo con el dinero, eh, te castigo con el sexo, ya no va a haber sexo, eh, te castigo con la parte afectiva, ya no va a haber abrazos y empiezan los castigos, las peleas también. Importante, ah. si hay castigos, no son no es una pareja la que está hablando, es mamá castiga, papá castiga, jamás en su vida, y escúchenlo bien, jamás puedes castigar a una pareja, porque tú eres su igual, no eres ni el más grande ni el más chiquito, no debes permitir tampoco estos castigos, si esta persona se está comportando así, uno, detéctalo, no lo normalices, eso no es normal, es normal cuando eras hijo, aquí es algo muy importante también que les quiero decir, ser hijo y ser pareja es bien diferente, ser hijo, ser esposo, esposa es diferente, porque paso de ser el pequeño al que me pueden mandar, al que me pueden castigar, al que me pueden incluso faltar el respeto porque nuestra sociedad así lo indica, o sea de verdad es una cosa muy muy rara, pero cuando paso a ser pareja no puedes permitir un castigo. Hacer berrinche a tu casa, regrésate al lugar de ser hijo, pero no al de ser pareja. Ser pareja significa solucionar las cosas, no corro, no castigo, no no quito, no daño, soluciono. Eso es ser un adulto responsable en cualquier ámbito de su vida, no nada más en pareja. Y tener diálogo abierto, honesto, sincero, de decir, continuamos, nos perdonamos, nos damos una oportunidad, hablarlo, platicarlo o... ¿Sabes qué? Aquí finiquitamos esta relación, vamos a ver temas económicos, vamos a ver eh, temas de casa, cuando ya hay bienes patrimoniales incluso, definir todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque no se, no se tiene la costumbre o la tradición de platicar este tipo de situaciones cuando ya se están viviendo. ¿Qué pasa? Busco un intermediario y viene mi mamá o viene la suegra, viene la tía, viene la amiga, viene la prima y se meten también a la relación y y de un momento a otro se convierte en un conflicto familiar fuerte que ya detonan otras situaciones. También es importante recordar que una relación es de dos y que se tiene que solucionar en casa y que se tiene que hablar y que incluso se puede buscar un intermediario, un abogado para arreglar cuando ya las cosas estén muy fuertes o un terapeuta para poder conciliar eh, las partes. Ahora también. Eh, mencionaste independencia emocional Digo, independencia econ económica Yo te diría independencia emocional Totalmente O sea, de verdad Que te ames tú Mira, si tú haces trabajo interno Estés o no estés en pareja Vas a empezar a amarte tú Tener am amor propio tú Crear una autoestima Crear un valor hacia ti y no te va a importar si el patanatas te puso el cuerno si te puso el cuerno obviamente créeme tú eres más valiosa o más valioso que él entonces déjalo ir fluye si es el caso si quieres dejarlo ir obviamente y si la relación ya no ya no ya no da para más suelta de verdad suelta si tú formas tu amor propio o de manera de que de manera que sea fuerte, que sea grande, no te va a importar, ¿por qué? Porque tú eres maravillosa, porque tú eres maravilloso y todo lo demás, pues que tonto, ¿no? O que tonta te dejó ir, te fue infiel, qué tonta, tuvo que buscar a alguien más. En muchos en muchos de los casos es autosabotaje, pero yo te diría que independencia emocional, que te trabajes tú tu propio amor propio, que te cultives, que te cuides, que no permitas que o sea, que pongas límites Ahora también, si vas a aceptar Y vas a entrar en un proceso de sanación eh, De pareja Y vas a formar una Una relación eh, Más saludable Después de una infidelidad eh, ¿Qué puntos hay que rescatar? O sea, ¿cómo, ¿cómo iniciarían? Las personas que están escuchando ahorita Y que digan, bueno, si sí quiero continuar Lo voy a perdonar Voy a voy a generar una nueva relación con él ¿Qué ¿Qué se debe tomar en cuenta? Se Prime. tienen que hacer acuerdos Acuerdos Y eh, limpiar espacios Que es muy conveniente en este caso Hacer acuerdos Primero, tomar cada uno La parte responsable Tú como pareja, eh, hombre, mujer eh, De la relación que tú tengas Tomar tu parte responsable, decir yo me equivoqué en esto, acepto esto que hice, lo reconozco y me comprometo a hacer un cambio y que esto se vea reflejado en las acciones. Hay que rescatar la parte de la intimidad, hay que rescatar la parte de la economía, hay que rescatar la parte afectiva y es algo que se va a trabajar todos los días. ¿Vas a tener caídas? ¿Vas a tener crisis? Sí, es normal durante el proceso, sin embargo es algo que se puede rescatar. ¿Qué es lo que va a demostrar? Los actos de la persona. Yo agregaría algo antes de que se te vaya a ocurrir perdonarlo o salir corriendo. Contesta, ¿por qué? No, no para qué, quiero saber por qué quieres perdonar a esta persona. ¿Qué, ¿Qué quieres lograr en esta relación? Pero tú, porque tu expectativa, tú quieres perdonar, tú quieres reintentar. ¿Por qué? O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué objetivo tienes? ...real o imaginario tienes con esa persona... ...y si tú lo quieres perdonar... ...nada más te viene en claro que la expectativa es tuya... ...no es de la, la pareja... ...y si te vuelve a fallar... ...o si no lo vuelve a hacer... ...debe ser un tema independientemente a ti... ...pero eso ese objetivo del por qué lo estás eh, perdonando... ...o le estás perdonando... ...creo que es la clave básica de saber... ...si vas a poder eh, intentar nuevamente estar bien o va a ser una especie de venganza o va a ser un tema de conflicto o va a ser un tema de inseguridad y yo te recomendaría que si lo vas a hacer, eh, llámese terminar o no, de verdad hazlo acompañado porque es un duelo y a veces es complicado manejar esta energía tanto de ira porque de repente te puedes acordar y quieres marcarle y, y aventarlo por las escaleras o de repente quieres este decir que no, que no pasó nada, o de repente te vas a empoderar mucho y decir que no importa si está o no está, todos estos lados de, de este duelo, los vas a vivir, o sea, eso sí no te puedes escapar, y tienes que entender que debes buscar las herramientas, si tú no las tienes porque a ti te han enseñado, porque tu cultura no te dice, porque tu espiritualidad no te ha ayudado, busca algún terapeuta, busca eh, información y realmente llénate, yo te diría que Perdonar una infidelidad no es al momento. no eh, Al momento tampoco puedes decir si sí, quiero estar contigo no. Tienes que pensarlo en frío. Tienes que dejar un tiempo que, que las emociones, que todo lo que implicó la infidelidad caiga en su peso para que tú puedas tomar una decisión. Y realmente si decides estar o no estar empiezas a utilizar tus herramientas. Didier comentó algo muy importante lo económico. Brian comentó algo también súper importante a lo emocional. Yo te diría emocional. En lo práctico, ¿qué tienes? O sea, por ejemplo, puede ser que no tengas la mejor economía, pero tu eh, libertad o tu estabilidad emocional está sumamente alto y sabes que no es lo que quieres. Puede ser que, que estés económicamente muy bien, pero eh, emocionalmente no. Es un balance entre todo. Tienes que saber qué tienes y qué te falta para que puedas empezar a trabajar en ello y puedas obtenerlo, porque también puede que voltees eh, esta situación donde digas, yo soy independiente a ti, yo tengo el dinero que yo quiero, yo tengo los amigos que yo quiero, yo tengo todo lo que yo quiero y a ti te tengo como un accesorio. Entonces, ahí también, eso no es una pareja, eso literalmente es como comprarte una una persona que te acompañe. Una pareja es para crecer en conjunto, es para que compartan cosas, para que crezcan en conjunto. Es muy importante esto porque he escuchado de, no, pues no me es infiel porque nunca se ha ido con otra persona, pero te trata súper mal. O sea, ahí más bien quien es infiel eres tú contigo mismo por permitir eso. Acuérdense que la infidelidad es faltar a acuerdos que tenía la persona. Es decir, por ejemplo, puedo decir que parece algo como muy tonto de que a mí no me gusta que digan la palabra morado. Y resulta que me junto con puras personas que dicen morado, morado, morado todo el tiempo. Ahí me estoy fallando yo a mí. No es la persona que dice morado. Porque para él es maravilloso y todo está bien y está perfecto. Yo soy la que tiene ese problema. Me alejo de la persona que dice morado o trabajo el por a mí me cuesta esa palabra. Y les puse una palabra que es un color para que no tengan una idea de algo muy concreto. En esa palabra morado metan ustedes sus propios ideales, sus dolores, sus tristezas, sus anhelos. ¿A qué le podrían ser infiel? ¿A qué no le podrían ser infiel? Muy importante el autoconocimiento de ustedes mismos, porque puede ser que nosotros les estamos dando un montón de información y a ti ni te suena nada, pero yo te diría, ¿no te suena o te estás evadiendo? Ahora, si te vas, hay un precio por pagar, si te quedas, hay un precio por pagar. En ambas situaciones hay un trabajo que se tiene que realizar contigo, con tus pensamientos, con tus emociones, con tus ideas y en ambos casos tú vas a pasar un proceso. Sin embargo, cuando ya es una situación repetitiva de que te fueron infiel en una ocasión y se vuelve a repetir, yo te diría, sigue adelante, apuesta por tu libertad, hay una red de apoyo que puedes tener, eh, hay miles de recursos, de talentos, de capacidades que tienes que puedes manejar para poder tener tu independencia emocional, social, eh, económica. Y buscar rehacer tu vida o reactivar tu vida. Sí se puede volver a rehacer una vida amorosa, una vida en pareja. Obviamente lleva su tiempo. Y ese sería como el, el proceso. Ahora también, como dice Didier, eh, tienes un precio a pagar. Esa esa parte, eh, precio a pagar. Te quiero compartir este eh, esa palabra. con esa Con esas palabras yo fui educado. Toda mi vida, desde niño, mi madre me, me, me decía Recuerda que siempre, hagas lo que hagas, sea bueno o sea malo Que ahora entiendo que el bueno y el malo es una connotación Pero me lo decía así, ¿no? El ser bueno y el ser malo te va a traer eh, un precio a pagar Entonces, eh, checa, si el tema son los hijos Si te quedas porque son los hijos también el precio a pagar es lo que le estás enseñando a tus hijos por quedarte. Quizá le estás enseñando a tus hijos a que también sean infieles o a tus hijas a que permitan la infidelidad sobre todo. Entonces, checa qué le estás enseñando a tus hijos o también les estás enseñando a que realmente tú como mamá no tienes el valor como para salir adelante e independizarte y, y, y sacarlos adelante, ya sea sola o acompañada del tipo, o sea, económicamente, o de la tipa, ¿no? Hablando en, en ese en ese caso, yo te, yo te diría, siempre hay un precio a pagar, como dice Didier, checa, si es por los hijos, checa el precio que vas a pagar o que quieres pagar o que quisieras pagar de acorde a tus hijos, ¿sí? Que, ¿Qué les quieres enseñar a ellos? Ahora bien, hay un proceso largo, eh, por ejemplo cuando hay temas de divorcio es un proceso largo que se lleva de un año a dos años, incluso cuando ambas partes no están eh, de mutuo acuerdo para realizar este divorcio, se genera una demanda, hay un proceso, eh, incluso hay un tema de manutención. Hay un tema de manutención que se tiene que dar para los hijos que incluso puede cubrir hasta la etapa adulta mayores de 18 años o incluso si el, el hijo quiere estudiar la universidad, entonces el padre todavía tiene la obligación de dar esta manutención hay otro tema importante, la patria potestad con quien se queda, con el papá, con la mamá, los hijos con quien se quedan, nos los dividimos o se van con la mamá, que normalmente en México sucede que las mamás cargan el tema de los hijos y los papás o la parte masculina es como me desprendo y si puedo te doy una aportación económica. Entonces empieza la lucha de tú te quedas a los niños, eh, yo me los quedo, nos los dividimos o voy a verlo los fines de semana y se convierte en un proceso muy largo. Yo te diría que en este proceso te facilites la vida y apuestes por tu libertad por tu salud emocional busques estar estable busques enfocarte en ti y hacer tu proceso de sanación para que más adelante te abras a una nueva relación de pareja y también hay un tema social en el cual eh, culturalmente está visto el divorcio la separación como fracaso eso socialmente está como muy estigmatizado incluso en muchas familias tradicionales en México ya se divorció fracasó en la vida Yo te diría, cambia esas ideas o vamos a romper paradigmas. El divorcio como tal es una gran oportunidad para conocerte a ti, para hacerte fiel a ti y para volver a comenzar una nueva vida que te va a permitir empezar de cero de una forma mejor, más consciente, más pleno y más feliz. El divorcio nunca va a ser un fracaso, siempre va a ser una gran oportunidad para que tú vuelvas a empezar tu vida desde cero con la mejor energía. Ahora también, hay mucha gente que dirá, ya, pues esto se escucha como muy bonito, ¿no? O sea, el hecho de ver por tu salud, ver por tu integridad, por tus valores, por... Ok, y mucha gente se preguntará, como yo en su momento, ¿no? En otras etapas de mi vida. ¿Y cómo chingados lo hago? O sea, ¿y cómo hago esto que me dicen? Todo lo bonito que me dicen y que... y O sea, ¿cómo lo hago para sentirlo para... Tra pues eso, trabájalo. ¿Dónde? En terapia. En terapias alternativas, con... Ya sea con un psicólogo, con un psiquiatra, con un coach, con un canalizador de ángeles, eh, en una tirada de tarot, en constelaciones familiares, en, en hipnosis. Busca terapias. Ya sé, amiguitos míos, todos aquellos que son fans de la Kelarre, ya sé, que han escuchado todos los capítulos, ya sé lo que van a decir. Que yo siempre les digo en cada capítulo que vayan terapia. a terapia. Pero de verdad, vayan a terapia. ¿Sí? Busquen apoyo. ¿Cómo lo van a hacer? En terapia. Es un entrenamiento. Si están solos, obviamente, pues van, van a pagar un precio por estar solos, pero si los acompaña un especialista, un terapeuta, un coach, un canalizador de ángeles, eh, un tarotista, un, una persona que haga hipnosis, obviamente, si los acompaña en este proceso... Va a ser más fácil Busquen la facilidad en su vida no se Las personas allá afuera todo se complican De verdad, busquen la facilidad en su vida Y antes de De tocar otro tema Perdón, yo quiero decirte Algo allá que, que tú que estás me estás escuchando Hemos tocado infidelidad Pero hasta ahorita hemos tocado el tema De infidelidad desde el mundo heterosexual Y heteronormado Tu amiguito que nos escuchas que eres gay o que eres lesbiana o que tienes otra preferencia sexual de la comunidad LGBT, TTQ y más, te hago la invitación que también lo trabajes porque en la comunidad la infidelidad se ve como un tema ya muy normalizado, no pues es que todo el mundo pone el cuerno yo también lo voy a poner, mejor ese es el pensamiento ¿eh? mejor yo ponerlo a que me hagan daño a mí Entonces yo te pregunto, ¿realmente quieres eso quieres ese estilo de vida? De verdad, yo muy pocas veces toco el, los, los temas de comunidad porque de repente la comunidad misma se me echa encima. Pero de verdad, quiero que veas, ¿realmente eres feliz haciendo este tipo de, de actos? ¿Realmente buscas que que, que que el ser gay o que ser lesbiana sea meramente sexual? y que nunca conectes realmente con la persona o que nunca ames realmente con la persona o que nunca formes una relación yo te pregunto y te dejaría con estas preguntas yo creo que en ese tema hay muchas huellas de dolor y cosas muy sensibles que no se han atrevido a tocar sin embargo yo te voy a dar una recomendación muy a tono personal trabaja en ti, trabaja en tus heridas trabaja en tu propia sanación y evidentemente esa energía o esa frecuencia que tú vas a emanar te va a hacer conectar con eh, personas comprometidas, con personas que realmente quieran una estabilidad y que realmente quieran un crecimiento. Eso es lo que yo te puedo recomendar. Yo te diría desde mi punto de vista la infidelidad independientemente de si tú lo eres y si la otra persona te fue o este la has sufrido y en este momento ya no te encuentras en pareja o te encuentras en pareja porque lo decidiste, es un tema doloroso, es un tema que yo te recomiendo que acudas con algún profesional, de verdad, si tú dices, ¿sabes qué? me sale muy caro, lo que sea, mándame un mensaje, vamos a trabajarlo a través de constelaciones familiares, vamos a trabajarlo con meditaciones, vamos a trabajarlo desde el, desde el tarot, cualquiera de los que formamos parte de la Kelarre, estamos aquí para apoyarte en el proceso que lleves, de verdad, no estás solo, dice Didier, y es muy sabio lo que está diciendo, todo ser humano tiene una huella de dolor, todo a todos nos duele algo, pero ¿qué te parece si empezamos a sanar esa herida para que una vez que se, tome, se toque el tema de lo que sea que te duela, ya no sea tanto, ya no, no actúes en consecuencia, sino que pienses qué hacer ante el comentario, ante la situación, ante lo que esté pasando. Vamos a sanar esto, y de verdad no necesitas ser infiel, Para valorarte y no necesitas que te sean infiel para que te empieces a valorar. Eh, todos aquí somos personas valiosas, somos personas inteligentes, somos personas amorosas que estamos buscando tener una vida bastante buena. Sí, hay en subidas y bajadas, pero yo te recomendaría que no te quedes ni con la idea de que a ti siempre te ponen el cuerno o es que yo soy infiel. No, eres más que eso. Cuando entiendas que eres más que eso, créeme que la vida va a cambiar mucho. ¿Y cómo lo vas a entender? ya lo dijo Brian, con terapia. Acércate a cualquiera de nosotros, los tres somos personas que te podemos apoyar y pues esperamos tus mensajes en nuestras redes o directamente en, a nuestros teléfonos que por ahí ya, ya van a aparecer y escúchanos también pues en todas nuestras redes sociales, ya estamos en Spotify, así es que ya nos aparecemos en todos lados amigos, te podemos acompañar en cualquier momento de tu día, te agradecemos mucho que estés aquí,